よい。 なるほど。 No, no, pues sí, e e como la canción. No, o c ó va? Está、no, ah, sí, el t r a n q u t r a n q t r a n q tranque. Ah, sí, lindo. s i pulsera. Sin pulsera. El teléfono. El teléfono. Estamos grabando.